Pues muy contenta porque nos han llamado, muchas gracias. ¿Están, este... ¿están llegando los correos ya? <risa> sí, y saludo a Óscar Humberto Santoyo, me dice que son un grupo de empleados que se traslada todos los días a, del fuerte a la presa Wittes y que les gusta la sección, así que muchas gracias. Y hoy les, les explico un tema que varios radioescuchas me han planteado, ¿por qué mm. a veces vemos ex líder pegado? y otras veces vemos ex líder separado, ex presidente separado, ex presidente pegadito, ex gobernador, etcétera, ¿no? Y mucho más antes, ¿verdad?, como que lo veíamos con una rayita intermedia, que hoy sí Ajá. esa se considera en corrección Entonces, la razón de los titubeos la fortalecieron precisamente los lingüistas, porque durante años unos defendieron que debía ser pegadito y otros que debía ser despegado, y pues ambos grupos daban sus argumentos. Eh, los primeros decían que si la regla eh, se pues establecía que todos los prefijos, estos palabritos que van antes de palabras y luego ya forman otras, van juntos, pues igual tratamiento debería tener el ex más cuando tiene el significado de fuera o más allá y que y que en esas no tenemos problemas ¿no? en relación con el espacio o el tiempo para saber que están que van pegaditas como extender, extraer, ex o como el caso de exclamar, por ejemplo no Entonces aquí no tenemos ninguna duda de que va pegadito eh, Pero los que defendían el ex separado Decían que tenía una pequeña diferencia Con la formación de estas palabras Porque esta palabra a la que acompaña Tiene vida propia Y el ex por sí solo también Entonces decidieron hacer dos definiciones para el ex El ex separado que significa que fue y ha dejado de serlo, es eh, en el caso como cuando utilizamos ex secretario, uh -huh. ex presidente, ex gobernador, ex marido, ¿no? E incluso tiene vida propia. Cuando decimos mi ex, pues entendemos que es una persona que ha dejado de ser cónyuge uh -huh. o pareja sentimental de otra. Entonces, por eso ya establecido por el DRAI, Eh, primero fue a partir de 1995 pues lo estableció el, del 2005, perdón, lo estableció el panhispánico, pero ahora el DRAI ya lo ha recogido ¿no? y dice que se escribe separado cuando significa que fue y ha dejado de serlo a diferencia del resto de los prefijos que siempre van a ir unidos y sin ese guión intermedio ¿no? entonces ya eh, es correcto usarlo antepuesto a esos sustantivos separados pero sí recomienda que no lo usemos cuando se refiera a sustantivos o adjetivos referidos a cosas. O sea que se utilizó mucho exurs por ejemplo, y ahora ya eso sí se considera incorrecto. Entonces, ahí mucho ojo. Y también a este, vamos a, a tener muy presente que todos los prefijos van a ir unidos, menos el ex, nada más. Porque es muy común que veamos errores en palabras con otros prefijos, Como Super Bonita, Super Poderosa, Super tazón, Mega Marcha, Mini Concierto. Ajá, estos, ¿Van separados también? Sí, estos prefijos van a ir juntos, Luis. ¿Juntos? ¿Superhéroe, sí. por ejemplo? Superhéroe, Super Bonita, Super Tazón, Mega Marcha, Mini Concierto. Todos estos eh, prefijos van a ir unidos. Nada más el ex va a ir separado, pero cuando se refiera a persona que fue o ha dejado de serlo. Y eh, así para estar más claro. Muy bien, porque sí, de pronto estamos redactando y nos quedamos con la duda, ¿eh? Sí, o lo ponemos separado, lo ponemos junto, o a veces esa rayita en medio, ¿no? Entonces... Eh, no. Sí, y, y pues... <ríe> Don Jesús de Mazatlán, perdón, Cristina, dice, ¿es correcto decir cantidad a pagar o cantidad por pagada Pues eh, sí, son construcciones un poquito diferentes. Cantidad por pagar es cantidad que queda todavía por pagar e implica que se como que se ha pagado otro pago anteriormente, mientras que cantidad a pagar es simplemente cantidad que hay que pagar, ¿no? Es así como ejemplo a seguir, tema a tratar. Tiene un poquito de diferencia, pero son correctas dependiendo del contexto en que la tenga don Jesús. Muy bien. Anabel Torres dice que sigue escuchando la palabra consensar y consensa, que si cuál es la cuál es la expresión correcta o la escritura correcta. Eh, lo que pasa aquí es eh, el verbo este tuvo sus problemitas, pues, pero es consensuar y consensúa, ¿sí? Eh, lo que pasa es que fue como más fácil, como teníamos el sustantivo consenso, pues hacíamos consensar el verbo, pero no, el, el verbo recogido y aprobado por la academia es consensuar. Y su modelo es actuar, entonces así como conjugamos actúa, pues vamos a decir consensúa, eh, entonces voy a decir yo consensuo tú consensúas. Los diputados consensúan, nosotros consensuamos, siempre va a llevar esa U, ¿no? Entonces, ni yo consenso, ni tú consensas, todos consensuamos, vamos a meter esa U. Es diferente del verbo censar, es como que hacemos una asociación ahí mental sí. consensar pero esa sí es, yo censo, tú censas, el inegicensa, ¿verdad? Pero uh -huh. estas dos palabras, mi pariente, son, ¿no? Una es, eh, se conjuga y la otra consensuo fíjense, muy diferentes. Cons consensuar y consensúa, entonces. Sí, así ¿sí? Así como se escucha. Pues muy bien, Cristina, podemos repetir tu correo electrónico para quienes te están escuchando en este regreso a línea directa. Sí, es Cristina M100 arroba hotmail.com hotmail.com Muy bien Cristina, hasta el próximo martes entonces Hasta el martes, martes Cristina M100 arroba hotmail.com y recuerde que también en www.lineadirectaportal.com puede pues ahí darle click al banner de, de lo dicho al hecho con Cristina Muñoz y podrá escuchar también estas secciones y dejarnos ahí algunos pendientes Cristina M100 arroba o llámenos a nuestros teléfonos en todo el estado